Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de nuestro país, con la señora Irene Moreira. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Un placer, como siempre. ¿Cuáles fueron las reformulaciones que hizo hace pocos días en el ministerio? ¿Reformulaciones? Sí. Eh, no digo son como como digo a veces lo, los cambios son necesarios no no quiere decir que haya una fractura, un quiebre que uh -huh. a veces son necesarios para una mejor eh, continuar el trabajo eh, ya había ido antes este el por ejemplo el director de, de INAVI que hubo un cambio de el actor que fue para para como director y el director quedó este en otro en otro puerto esto como asesorando directamente conmigo digo este, siempre se está buscando una, un mejor resultado no hubo ningún este malentendido como han querido este decir, digo, por el contrario, digo, agradezco la, la participación de del compañero que bueno, evidentemente tuvo un problema este familiar y bueno, y y, y sintió este que que se había cumplido su, su etapa, pero seguimos este en contacto permanente con él, digo, este y agradezco el, el apoyo brindado en, esta, en estos años, digo, sinceramente fue un cambio de cambio de piezas de, en, el, en el tablero bien eh, ha podido de alguna forma ir avanzando en lo que pretendía el día que asumió el cargo sí por supuesto digo nosotros este siempre digoió digo, nosotros veníamos con una mochila cargada de, de ilusiones de proyectos este eh, para para en este quinteño que obviamente a los 13 días no nos cae una pandemia que nos afecta a, a, no solo al, al uruguay al mundo entero y bueno yo hubo que reformular... Este, las actividades todo toda esa, esa mochila pero eh, hemos durante todo este, este tema de la pandemia hemos eh, trabajado nosotros habíamos encontrado eh, un ministerio digamos un terreno con, con maleza con árboles hubo que limpiar prolijar este, arar la tierra, Y bueno, ya estamos sembrando y bueno en este momento empezamos a cosechar todo ese trabajo previo. Hemos construido muchísimas herramientas que eso va a favorecer la construcción de vivienda. Tú sabes que este, de, de cuando entramos existía solamente el DAT, el documento de actitud técnica, que era lo que te habilitaba a ti, empresa, poder construir con el Estado. Hoy día eh, hay otra puerta de acceso que es el CIR, que es un certificado, Eh, es comparable con aquello de... Me estoy refiriendo justamente a los sistemas constructivos no tradicionales, ¿no? Es aquello como que tú sos arquitecto en cualquier punto del planeta y vienes al Uruguay y podés revalidar la la carrera y sos arquitecto en el Uruguay, porque un sistema constructivo no tradicional que tiene toda la, la aprobación en origen, todos los estudios y cumplen con los estándares que se exige? Bueno, si la empresa me trae esa documentación y no hay ningún tipo de observaciones, en 90 días podemos estar dándote esa, el CIR, lo cual te habilita a poder construir. Tú sabes que los sistemas de construcciones no tradicionales tienen una ventaja que, bueno, es de muy buena calidad, porque no por ser de, no tradicional eh, está en desmedro de la calidad, del producto, pero sobre todo tiene la ventaja de el corto tiempo de la construcción. Yo pongo un ejemplo, tú sabes que uno de los sistemas constructivos no tradicionales que hemos estado apoyando es la construcción en madera que justamente en maldonado es uno de los lugares que se ve mucha construcción de madera y de alta gama diría yo uh -huh. este basta con circular por la ruta la ruta diez y de, de, de la barra a, a José Ignacio que tú puedes ver construcciones de de, de vivienda en madera de, de, de gran porte inclusive terminado hasta con un hotel este en, en José ignacio. Pero digo, lo importante es el corto tiempo. Yo lo pongo como ejemplo un plan piloto que hicimos en construcción de madera, que fue el ministerio, a través de su brazo ejecutor Medir, este conjuntamente con la intendencia de Rivera, que donó las tierras, con empresas privadas que quisieron entrar en este plan piloto y nos aportaron la madera. Nosotros hicimos el lanzamiento el 5 de agosto del año pasado. El 23 de diciembre del mismo año ya estaban los participantes entrando en sus casas propias. Digo, ese ese ese acortamiento del tiempo de construcción, digo, es un, un factor bien importante en este momento que estamos jugando digamos en contra del reloj, porque digo, evidentemente hay que hay que entregar las viviendas cuanto antes porque la, las necesidades son muchas y, y muy urgentes. Eh, este estos sistemas no tradicionales son realizados básicamente con elementos importados. No, no no necesariamente la construcción esta de madera se están haciendo utilizadas con madera subguayas ¿Ah, sí? este justamente fue eh, un eh, nosotros digo basta con recorrer eh, las rutas nuestras para ver este lo, las eh, hectáreas hectáreas de, de montes plantados ver los camiones transportando eh, los troncos este sin ningún tipo de valor agregado por eso nosotros eh, agarramos esa bandera porque yo entiendo que la construcción de madera reitero, no es la, la, la única que estoy apostando de los sistemas constructivos no tradicionales. Entiendo que la madera justamente tiene esa esa cualidad, tiene la, la posibilidad de construir vivienda, también eh, tú sabes que es amigable con el, el ambiente, Que, que es pasa que si tenemos que cuidar para cuál es el ambiente que nosotros queremos no solamente para nosotros sino para las futuras generaciones y además es una fuente de trabajo porque de, de, fuente de trabajo sí porque tenemos que dar un valor agregado a esta madera entonces realmente creo que cumple una función bien importante y bien interesante este para nuestro país como decían no sí. yo tuve la oportunidad discul no, yo bien. tuve la oportunidad de estar en Tacuarembó y en país Eh, en dos empresas este, de madera y justamente me decían, las dos coincidían, que el 95% de lo producido se iba directamente de ahí de la plantación a el puerto de Montevideo sin ningún tipo de valor agregado y ahí al mundo y probablemente después volvieran nuevamente al Uruguay con este valor agregado. Entonces realmente por eso fue que nosotros entendíamos que podía, tenía que ser algo bien importante para nosotros. Eh, ¿Qué sistema utilizan para ir detectando los lugares con mayor necesidad y más rápida respuesta? No, digo, apostamos a la madera, ya te digo, en este plan piloto que hicimos en Rivera, que fue realmente un éxito, tanto para los, este, los operadores que trabajaron allí, como también para la, la, los participantes que, que actuaron, Este que fue de tal éxito que resolvimos a, eh, hacer en Las Flores, también el departamento de Ribera, y también en la ciudad de Estación Guaró, en, la, en el departamento de Artigas. Nosotros hemos pensado que justamente la, la construcción en madera sería más viable, sobre todo con la frontera de Brasil, porque quieras o no, eh, el ciudadano está eh, compenetrado de, de, de ver la construcción de casas de madera del lado brasileño. Porque quiero que quieras o no digo nosotros lo más difícil de la construcción de madera es romper un poco ese prejuicio que tiene el uruguayo el uruguayo le gusta el cemento le gusta el ladrillo este entonces digo eh, en esa zona yo creo que va a ser más más fácil de, de entrar con esta posibilidad pero digo también está el, el hormigón celular que es otro de los sistemas que está construyendo construyendo en este momento medir por ejemplo eh no no no estamos este no hay un, un, un sistema determinado, digo aquí la, la empresa viene con el proyecto, lo presenta y lo, lo, lo, lo evaluamos en el ministerio y bueno, ahí sigue para adelante. Eh, en lo que se refiere a proyectos acá en Maldonado, ¿tiene por allí información que me pueda dar más o menos detallada de qué podemos esperar en los próximos dos o tres años? Bueno, justamente eh, hay hay varios proyectos presentados en Maldonado. Tú sabes que nosotros justamente el día mes pasado hicimos el lanzamiento en la ciudad de Rías y vamos a estar recorriendo en los distintos departamentos. Este, este programa, el Entre Todos, Sueños en Obra, así se llama, que justamente lo que queremos potenciar es el trabajo de promotores privados con el ministerio, eh, en la cual eh, va a haber eh, el, la compra de con el, la, la entrega inicial pero sobre todo queremos este promover ese alquiler con opción a compra que yo creo que va a ser un, una, una herramienta bien importante para acceder a tu techo propio eh, en este caso este se ha presentado eh, varios proyectos inclusive algunos ya están este, eh, construyendo y eh, ahí en maldonado que yo digo es, esto está pensado a la clase media media trabajadora en definitiva la que hoy está pagando un alquiler pero tú sabes que el alquiler siempre va a ser eso, va a ser un alquiler. En cambio, con el, el, la opción a compra... Eh, tú sabes que por cinco años empiezas a alquilar, optas por la compra y continúas pagando ya no el alquiler, sino la cuota de tu techo propio. Y en este en este programa, algo que tiene bien importante es que tiene un subsidio, subsidio que hemos cambiado el nombre para no confundir con el subsidio que de por sí ya da el Ministerio, que es la, la contribución económica no rembolsable, que es hasta un 30% del valor, cosa que la cuota realmente sea una cuota real y posible y que no se dispare al, al, al año o a los dos años y no puedas volver a no puedas continuar en, en tu conducta de pago. Entonces creo que eh, ese, ese factor de la contribución económica no reembolsable lo hace aún más interesante. ¿no? Para desarrollar estos proyectos, en ¿la tierra la tiene ya el Ministerio? ¿Adquiere la tierra? ¿O son en algunos casos tierras municipales, por ejemplo? Bueno es, es indistinto hay hay proyectos que ya vienen con la te, la tierra pronta que lo se conoce como llave en manos hay proyectos que lo vamos a hacer simultáneamente con la intendencia o sea la, la el, el aporte de la tierra la hace la intendencia este digo depende de de qué programa estemos trabajando no acuérdate que también tenemos lo que es este la el plan nacional de relocalizaciones estamos trabajando con el otro fideicomiso que lo vamos a hacer, ya te doy la primicia, vamos a hacer el lanzamiento el viernes próximo, el viernes 13 de mayo en Torre ejecutiva vamos a estar eh, lanzando este, este proyecto que fue aprobado por la rendición de cuenta que va a actuar sobre asentamiento, el, el avanzar, ese es el nombre que le hemos dado, Eh, que justamente vamos a estar actuando en Maldonado. Allí, obviamente, va, este, es un trabajo conjunto, no solamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, sino con la, la Intendencia y con la Alcaldía, fundamentalmente, porque tienen un rol importante porque es el eslabón, es el, el primer eslabón de contacto directo con la población. Entonces, estamos trabajando en forma simultánea y, y justamente con la Intendencia de, de Maldonado tenemos un, un, un, un diálogo fluido. Ministra, quiero hablar unos minutos con usted de política, porque no ha dejado de sorprender eh, la noticia que tomó Estado Público hace pocos días de que usted está eh, inspirada en generar una corriente propia dentro de Cabildo Abierto. ¿Me puede contar cómo es? Bueno, no, esto, digo, se, se ha comentado, digo, he recibido este compañeros que que me ven como la, la, la posibilidad de, de, de entrar a Cabildo o o de, o, o de mantenerse este eh, trabajando para Cabildo a través de de de una agrupación nacional que podía eh, encabezar yo, pero obviamente siempre con el liderazgo de nuestro líder, del senador Guido Manini Espíos. Uh -huh. Digo, esto hoy por hoy lo no estamos enfocados, lo que lo estamos enfocados, mejor dicho, es justamente el día domingo 8, el domingo próximo vamos a tener nuestra segunda convención porque tú sabes que bueno la primera fue cuando se, se, se, for, se creó la fórmula presidencial, cuando se aceptó la candidatura de, de Domenech, que lo acompañara a Manini en las elecciones pasadas. El año pasado, obviamente, por el tema pandemia no se hizo, entonces esa sería la segunda, que justamente vamos a hacer una reforma de estatutos en la cual se prevé Este, dar esa posibilidad como tiene todos los partidos no en todos partes partido nacional el partido ju cambio ya hay diversas este corrientes siempre con un vértice común que es este, el liderazgo de, del senador manini y, y bueno puede ser una posibilidad eh, también hace unos días no dejó de sorprender la adhesión a esa posible corriente de la viuda de fernández guidobro están trabajando juntas por cabildo abierto Eh... Sí, estamos, estamos trabajando, eh, ella se ha dicho también muchas muchas cosas, Digo, se ha dicho, por ejemplo, eh, que ha entrado en el Ministerio como asesora mía, como directora, como coordinadora, con un sueldo de casi ciento y pico largo, Digo, todo eso es falso, totalmente falso, ella eh, está trabajando en el Juntos, ha entrado en un contrato a prueba, un contrato a término, como lo establece la ley, que son por tres meses, ahí de, según... Su, su conducta su forma de trabajar va a decidir el coordinador del conjunto si, si, si la toma definitiva o no está en una categoría este, la, la más baja digo está eh, eh, el, el sueldo mínimo en la, cate, la categoría más baja cumple con marcando reloj tiene que es de superior, digo, o sea, eh, se ha dicho muchas cosas que son medias verdades o falsedades enteras. Digo, realmente es una gran trabajadora, conocedora de territorio, ella justamente va a estar en, en territorio, este que es lo que, que me interesa, no ese contacto con con la gente, para el trabajo con la familia, tú sabes que el Juntos tiene justamente todo un trabajo social bien importante eh, con las familias este beneficiarias del de, de, de, de, de Juntos. Ya se conocían de antes, ¿cómo que se genera el vínculo entre ustedes? Eh sí la conocía de de antes este no no no, no hay unaistadio es un conocimiento este de trabajo este de, de, de ¿sí? eh usted se da cuenta que es una es una una una situación que llama bastante la atención de repente inesperada para para muchos uruguayos y no quiero decir con esto que esté mal todo lo contrario. Eh, pero está bueno poder saber algún detalle de cómo se han ido generando los vínculos como para no solamente estar trabajando en el ministerio que tiene todo su derecho sino eh, eh, la noticia de que estaría dispuesta a militar políticamente con usted te ha habido abierto digo es un partido que un joven partido de tan solo tres años de, de vida digo somos un bebé de pecho prácticamente mm. comparado con partidos tradicionales de cien, más de 180 años de vida, en la cual no fuimos a un desprendimiento de algún sector de algún de algún partido, este nosotros nos alimentamos de, de todos los partidos, nos alimentamos del Partido Nacional, la cual, por ejemplo, vengo yo, yo soy de una revista, tú sabes bien, sí. este vinimos de a, a Cabildo, vinieron personas de, de del Partido Colorado hace poco tiempo adhirió, por ejemplo, eh, la dirigente colorada de de, de Salto, Cecilia Iluz, quien era suplente de Pedro Bordaberri, por ejemplo, quien fue eh, secretaria, eh, secretaria eh, general de la intendencia de de Salto en la en la época de Coytiño, bueno, se vino con nosotros, y también vino gente del, del Frente Amplio, de todos los sectores del partido del Frente Amplio, ya es, están desde desde el inicio de porque bueno, vieron que estaban o disilusionado o no era lo que ellos queraban, digo, digo, a Cabildo abierto se alimentó de todas las corrientes cabildo abierto refleja el sentir de la de la población sobre todo de los más frágiles de la, de la población y entonces digo por eso digo, yo no, no veo qué es la, lo, lo, lo extraño digo que cuando cuando cabildo abierto nace nace así no no es no es de ahora digo, desde, desde su nacimiento captó se alimentó de todo de toda la población de todos los sectores. Bien, ministra, para no dejarnos llevar por los rumores, por eso la hemos llamado y le hemos preguntado a usted justamente. No hay cosa no, mejor que ir a, a, la, a la fuente adecuada, ¿verdad? Perfecto. No, no te agradezco a ti. Este, yo le decía hace justamente en una en una entrevista que tuvo, que tuve, mejor dicho, este que hay hay una, una, una solicitud de información ciudadana que lo puede hacer cualquier ciudadano, por si Si, si aún no cree en, en lo que yo estoy diciendo bueno que pueda consultar qué cargo ocupa cuánto el cuánto eh, que qué horario hace, si marca reloj digo este eso es una se puede hacer perfectamente digo, no porque digo ya te reitero se ha dicho que es directora que es coordinadora nada de esta es mentira totalmente falso ni asesora ni nada de eso es una una trabajadora como puede ser cualquier trabajadora de cualquier de, de, de que está ingresando al plan junto en, en, en esa área ministra gracias por su tiempo que tenga una buena jornada No, gracias a ti y a las órdenes como siempre. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. La conversación era con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de nuestro país, Irene Moreira. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.